Hola, un saludo especial, soy Jairo Fonseca de Hablemos de Sexo y en este corto audio quiero explicarte el plan de descuento que tenemos para las personas que quieran acceder a la biblioteca de audios de la serie Sexo Así de Simple. Esta es una serie de audios que empezamos a desarrollar desde mayo del 2015, donde cada semana estamos liberando unos contenidos y al cabo de 8 o 10 meses vamos a tener la totalidad de los contenidos desarrollados. ¿Qué? que tenemos estimados son entre 50 y 60 temas específicos sobre sexualidad humana en la sección de de audios en nuestra página puedes encontrar el listado de todos los temas que estamos desarrollando en esta serie de audios que estamos publicando periódicamente al finalizar este tiempo los ocho o diez meses el acceder a esta información va a tener un valor y lo que deseamos en este momento con el plan de descuentos es que las personas que adquieran antes de la publicación total de los contenidos puedan hacerlo a través de un descuento proporcional al contenido que hayamos liberado esto básicamente lo hacemos con el ánimo de crear una experiencia de usuario somos conscientes que la mejor herramienta de divulgación que puede tener un productor o servicio son los mismos usuarios de este y en base a eso pues queremos crear una experiencia satisfactoria de usuarios y también en contraprestación pues por ese voto de confianza que que tienes al adquirir nuestros o al acceder a nuestros contenidos a nuestra propuesta lo queremos hacer de esta forma entonces en la medida que vayamos liberando contenidos pues este descuento Eh, empieza con un valor significativo y poco a poco irá disminuyendo en la medida que nos acerquemos a la publicación total de los contenidos. Entonces este es el plan de descuentos, adjunto a, o en esta página vas a encontrar una, una descripción del, de los porcentajes y es la propuesta que te queremos hacer. Si te interesa este tema y si quieres ser pionero y generar una experiencia de usuario con nuestra propuesta, pues te invitamos a que adquieras este material con los descuentos que actualmente tenemos vigentes para ti.